50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes, La Plata, Perizo, Ensenada, un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la tercera emisión del lunes 11 de abril. brindan talleres gratuitos para estudiantes de la Universidad Nacional de La Plata. Esta propuesta es implementada por la Prosecretaría de Bienestar Universitario y es tanto para alumnos regulares como para ingresantes del 2022. Para participar de los talleres deberán completar el formulario que estará habilitado hasta hoy. En el mismo se deberá adjuntar un comprobante de regularidad o el certificado de inscripción a la UNLP en el caso de los ingresantes. Los talleres tienen cupos limitados, por lo cual se puede optar por un solo taller gratuito. Cualquier consulta pueden realizarla en pbu.presidencia@presi.gnlp.edu.ar. El Consejo Federal de Educación acompañó la propuesta de sumar una hora de clases en las escuelas primarias. La propuesta presentada por el Ministro de Educación, Jaime Persic, fue convalidada por el Consejo Federal de Educación y recibió el rechazo de los sindicatos que representan a los docentes. Radio Estación Sur habló con Patricio Villegas, secretario general de SUTEBA, en La Plata. Para que funcione mejor la escuela, para que se mejore el trabajo en la lectoescritura y en la matemática, lo que tiene que ocurrir en todas las escuelas, que estén dadas las condiciones laborales, para que de mínima acá en La Plata se cumplan las 4 horas de jornada laboral o las jornadas completas en la escuela, ¿no? Claro. Porque si no estamos hablando de... de como mirando o sea Hablando de algo que ocurre en la escuela, pero estando en otro planeta. Porque acá en la ciudad de La Plata hay escuelas de doble jornada que no pueden funcionar la jornada porque no tienen los auxiliares o porque no tienen las obras de realizadas, o porque llega una vianda que la verdad eh, que envía el municipio hacia La Plata, que es una verdadera porquería. Un servicio que informa más cerca. Comienza un nuevo taller de escritura en el Centro Cultural Daniel Favero. El taller estará coordinado por la docente Roxana Dauro, quien además es conductora del programa radial El Chiringuito que se emite por Radio Estación Sur. El taller busca desarrollar herramientas narrativas para la escritura de literatura infantil y juvenil. Funcionará los días martes de 16 a 18 horas en el espacio ubicado en 117 y 40 de La Plata. Cabe aclarar que las clases serán presenciales y el taller se dictará durante todo el año. Para realizar la inscripción se pueden comunicar por WhatsApp al 221-579-1133. La temperatura mínima para hoy en las regiones de 16 grados y la máxima de 22. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.